Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. He compartido muy pocas veces con un grupo tan grande. Somos chiquitos, pero de todas es un grupo grande para mí. Pero sin embargo, este es un privilegio enorme. Pero a la vez una responsabilidad porque yo quiero de veras compartir algo de mi corazón. Y compartir algo que Dios ha movido y... Algo que Dios me ha enseñado y eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Yo quiero que no sea mi mentalidad, no sea mi, mi inteligencia, mi sabiduría, mis experiencias lo que hablen el día de hoy. Sino yo quiero realmente que, que el Espíritu Santo esté respaldándome, sea el Espíritu Santo el que realmente comparta todo lo que yo quiero compartir el día de hoy. Y, este, y antes de empezar por eso, yo, yo quiero orar nada más por eso. Y este, poner la, la plática en manos de Dios y orar por todos ustedes. Así que, Padre, en nombre de Jesús, doy las gracias por todas las personas que estamos aquí, Señor. Doy las gracias por la vida y los corazones de cada, cada una de las personas y también bendecimos, Señor, a los que no están, Padre. Mandamos bendición hasta el lugar, hasta donde estén, Señor, en nombre de Jesús. Yo te quiero pedir por esta plática, Señor. Espíritu Santo, te damos la libertad, te doy la libertad completamente a que tú te muevas. Si quieres cambiar, que cambie la plática, la cambie, pero yo, Espíritu Santo, quiero hacer lo que tú me pidas. Así que yo te pido que de veras sintonices mi mente con la tuya, tu corazón, con el mío, Señor, y puedas escuchar de veras tu voz. Yo te pido por cada una de las personas que están aquí, por su corazón, que esté abierto y listo, y, y listo para recibir esa palabra fresca, Señor, en el nombre de Jesús, sí, sí, que cada quien tome lo que cada quien quiera señor pero que no salgamos de equívocos en sí. el nombre de Jesús Amén. bueno yo les esto les quería compartir y algunos ya saben de qué se trata aunque no saben de lo que voy a hablar pero eh, eso es algo que a mí cambió completamente mi punto de vista de cómo ver las cosas cambió revolucionó totalmente mi mi caminar diario con con Dios y Híjole, o sea, si yo les dijera en estos nueve años que yo llevo siendo creyente, ya voy para nueve años, eh, yo les puedo decir que, que esto fue un cambio y dije, no, es que no inventes, o sea, con razón. Y aunque todavía no les estoy diciendo que es, ya voy, pero solo les quiero decir que a mí me revolucionó. Yo no sé si a ustedes les vaya a revolucionar lo que vamos a platicar de hoy o no, pero yo lo pongo este, en manos de Dios. Y vamos a tener muy pocos versículos y trajemos sus Biblias, me imagino. Ah, ah, ah. La dirección, no, no se crean. este Van a ser unos versículos muy fáciles, igual y los van a recordar, la mayoría están en Romanos. Pero si podemos abrir nuestra Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, y en el versículo 37, y si alguien me hace el favor de leerlo, se lo agradeceré mucho. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha Entonces, Antes de profundizar ahorita en eso, en estos nueve años que yo he sido creyente, he comprobado una cosa. Y, y creo que todos estamos conscientes de, de esto. Dios no se contradice nunca en la Biblia. Nunca, nunca, nunca. Yo, no, yo lo he leído y he estado con muchos teólogos y muchas personas medio y o como se les llame, pero muchas veces Dios dice, no, oh, sí se contradice porque dice esto, y dice lo otro, y dice lo otro. Y... Pero realmente hay una explicación por detrás. Yo realmente he comprobado en estos nueve años que yo he leído este libro, he comprobado que en ningún lugar Dios se contradice. ¿Okay? Y a lo mejor sí es cierto, como es lo que dicen, ah, es que en la traducción se pierde mucho el significado y no es realmente lo que quiere decir Dios. A lo mejor tienen la razón. Y a lo mejor en hebreo dice algo, pero yo, yo, yo sé que realmente es en esencia la palabra de Dios lo que está aquí escrito. Si lo escribió un humano, ¿por qué dicen? Ah, es que lo escribió un humano, no lo escribió Dios, entonces no es perfecto. Le digo, bueno, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo estoy consciente y yo creo, yo le creo a Dios que cada una de estas palabras fueron escritas, sí, por un hombre, pero fueron escritas directamente del Espíritu Santo y fueron escritas por Dios. O sea, yo estoy segurísimo que aquí no hay nada extraño, no hay nada contradictorio, no hay nada claro. ¿Okay? Entonces... Eh, eh, Yo me imagino que, que muchas veces el, el, el traductor, cuando lo estaban convirtiendo en español o inglés o los diferentes idiomas, yo creo que al traductor no se le ocurrió, ¡ay, voy a poner esta palabra porque suena más bonito! O voy a poner aquella palabra porque me gusta más. O voy a poner este sinónimo mejor. Porque a fin de cuentas, si agarramos muchísimas traducciones, el sentido y el significado va a ser el mismo, Y Dios quiere veras hablar por medio de ahí. Entonces, si leemos este versículo, y gracias a él por leerlo, dice, Antes, en todas estas cosas... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Okay? Entonces, cuando yo leí este versículo y dije, más que vencedores, híjole, qué padre. Gracias Dios porque podemos ser más que vencedores. por Todas estas cosas, lo que estaba platicando, lo que dice los versículos, arriba de eso. Ahorita no lo vamos a ver. Pero después empecé de veras a leer y a meterme poquito más y luego pude observar que venía un adjetivo. Más. Más. ¿Qué vencedores? Y yo me puse a pensar, bueno, Dios, si tú dices que quieres que seamos vencedores, ok, me queda claro lo que es ser un vencedor, pero ¿cómo más que un vencedor? O sea, vencer y todavía más, o sea, yo, yo, yo decía, Dios, explícame, no entiendo, ¿cómo que más que un vencedor? Y yo le decía a Dios, yo no creo que esa palabra haya estado ahí nomás por nomás. Yo no creo que Dios haya eh, puesto esa palabra porque sonaba más bonito. Yo creo que Dios puso esa palabra por alguna razón. Y eso es de lo que se trata la plática del día de hoy. Entonces, igual como todas las pláticas y como ya ustedes conocen este, lo que hacen todos normalmente, yo me fui al diccionario, como dicen. Yo me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para no equivocarme, y busqué lo que significaba vencedor. Y me encontré con dos definiciones. Vencedor decía que es alguien que vence, pues lógico. ¿no? Y así como que encontré, dije, mm, no, eso no me sirve de mucho. Entonces, después dije, bueno, a ver, a ver, entonces voy a buscar qué es vencer. Y cuando busqué la definición de qué es vencer, me di cuenta de algo muy interesante. La definición de vencer dice que es sujetar, derrotar o hacer rendir a su enemigo. Son tres características, sujetar, derrotar o hacer rendir a su enemigo. Dije, ok, no, pues sí, sí, tiene sentido. Y, y empecé yo a imaginarme ejemplos, ejemplos a lo mejor pueden sonar tontos, pero... Eh, si nos vamos a un ejemplo, por ejemplo, en el en el box, ¿quién es el vencedor? A ver, Andrés, el que noquea al el otro. El otro, ¿verdad? Y, y puedes utilizar cualquiera de esas tres este, palabras, el que sujeta, el que derrota o el que, o el que hace rendir a su enemigo. O sea, si el contrincante se rinde, ya eres vencedor. Si lo derrotas, ya eres vencedor. Si lo sujetas, ya eres vencedor. Y dije, bueno, a ver otro ejemplo, eh, las guerras, por ejemplo. La, la, la persona que es vencedor en las guerras es quien destruye por completamente al, al contrincante o bien el que hace que se rinda más levanta el bandido, habla que no nos rendimos y, y dije, ok, bueno, sí es cierto, es vencedor pero después cuando yo estaba viendo lo que era vencedor me pude dar cuenta que había una característica una característica siempre que vamos a encontrar cuando hay un vencedor y a lo que me quiero referir es que siempre que hay un vencedor hay un contrincante Bueno, antes de que seas vencedor, siempre hay un contrincante. Cuando tú estás en el box, hay un contrincante, no que pelees solo. Si estás en una guerra, hay este, alguien que quiere pelear contra ti. Siempre hay, hay dos puntos. ¿okay? Si nosotros lo vemos desde el punto de vencedores, eh, nuestro objetivo, lógicamente, es vencer, derrotar al enemigo, sujetarlo, que se rinda, etc. ¿okay? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo de la otra persona con la que estamos peleando? El mismo. Yo creo que es el mismo objetivo, ¿no? Él también quiere vencer. Entonces, vencer y Él quiere vencer, vencer y Él quiere vencer. Entonces, decía, bueno, si lo vemos como mi punto de vista y si yo tengo a Dios, lógicamente, yo voy a ser vencedor, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de esta persona con la que estoy peleando? El objetivo de esta persona es lograr mediante como puedas con todos sus medios que tú no cumples tu objetivo. ¿sí? En un No se sé, vamos al box otra vez. Si tú quieres pelear contra alguien y tú dices, no, yo voy a ganar, ah, pues el contrincante va a deberas entrenar, se va a ejercitar y va a deberas intentar lo máximo que él pueda para defenderse y que tú no ganes. Ese es el objetivo. Si nos vamos a las guerras, híjole, pues si están atacando van a decir, ¿sabes qué? Saquen los cañones y los tanques y todo lo que podamos porque no queremos que nos ganen, no quiero que cumplan su objetivo. Y eso es el, el, lo que yo encontré. O sea, siempre hay un contrincante, siempre hay un enemigo al cual debemos de vencer, si no, no seríamos vencedores, si no hay un enemigo. Entonces, ¿No? entonces este, volviendo a los ejemplos, a lo mejor pueden sonar un poco tontos realmente, pero cuando esto lo empezamos a traducir a nuestra vida real, podemos darnos cuenta que va un poco más allá. Y nosotros, eh, y yo creo que lo hemos experimentado y Lo vamos a tener presente todos los días de nuestra vida. Como ya leímos, Dios quiere que seamos vencedores, más que vencedores. ¿tien? Tienen mucha sombra, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida siempre va a haber un enemigo, un enemigo va a haber un contrincante en todo momento, ¿okay? ¿Cuál es el objetivo en los ejemplos raros de box y de guerras? El objetivo únicamente de nuestro enemigo es hacer que tú no logres tus objetivos. Y de veras, tenemos un enemigo que todos lo conocemos, se llama Satanás. Y va a intentar, de veras, con todos sus armas. Él, de veras, conoce a cada uno de nosotros y sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Sabe cuáles son los puntos débiles de cada uno de nosotros. Y él va a estar 24 horas al día, 7 días de la semana, intentando eh, que tú no logres sus objetivos. Está intentando, eh, de veras, despistarte, distraerte. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como creyentes? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es tu objetivo, Karen? Mi objetivo como creyente fue seguir el camino en Dios hasta llegar a Perfecto. Lo que iba a decir. Mi objetivo, yo he aprendido durante estos nueve años, es estar en la presencia de Dios. O sea, ser salvo y estar en la presencia de Dios. Yo no me importa dónde esté, yo quiero estar en la presencia de Dios. Entonces el objetivo de Satanás y nuestro amigo es, no importa cómo le va a ser, él quiere separarnos del amor de Dios. Es lo único que quiere hacer. Y, y de veras yo creo que ve la vida de cada uno de nosotros y dice a ver ahora cómo le voy a hacer a César, yo no quiero que esté orando, a ver, tengo que inventar algo, a ver, ¿qué le voy a hacer ahora? Ah, ya sé, le voy a enviar este, le voy a enviar a la enfermedad, le voy a mandar un virus. O un engaño simplemente, que se sienta mormado y que ya piense que esté, que esté enfermo. O, o, o, no sé. O sea, el diablo sabemos que tiene tres objetivos. Alguien recuerda lo que dice la biblia que tiene tres objetivos. ¿Cuáles son los tres objetivos de Satanás? matar, robar y destruir matar, robar y destruir y, y, y nuestra vida es por eso que muchas personas cuando son creyentes dicen ay, es que no inventes, siendo creyente la vida es muchísimo más difícil pues claro que tienen toda la razón porque una persona que no tiene a Dios no tiene un enemigo 24 horas al día, 7 días a la semana que esté tratando de molerlo hasta que caiga y no va a descansar Satanás en ningún momento va a descansar y es por eso, cuando una persona empieza a ser creyente empieza a caminar en Cristo, ah pues ya tiene un nuevo enemigo eso no me dijeron Pero bueno este Lo, lo único que quiere De ver a Satanás es separarnos del amor de Dios Distraerte, o sea, yo creo que Yo creo que Satanás ve ahí y dice Híjole, no no inventen, ¿cómo es posible que quieran Orar 15 horas seguidas? Ah, es que tengo que hacer algo? Tengo que hacer algo Híjole, les voy a meter por ahí cizaña, les voy a meter Engaño, ya sé Este voy a meterles un virus para que estén alejados, no se puedan acercar, pero aún así oramos, no importa. <risa> ¿Y sabes qué? Estas cosas son reales. La, ahorita que nosotros queremos este ayudamiento todavía, o sea, más, o Satanás va a estar todavía más enojado. Es que dice, no inventes, ahí de quiero un y va a venir un ayudamiento, todavía se va a poner más las pibas y va a estar como peor como león de gente tratando de hacernos caer y no va a descansar de veras hasta ver a cada uno de ustedes separado de Dios. Y Jesús mismo nos advirtió de esto. Hace mucho tiempo, desde los discípulos. Y en Juan capítulo 16, a la mitad del versículo 33, eh, Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En otra versión dice, en el mundo vas a tener problemas. Y Jesús no se refería a que, ay, se te va a descomponer el buí, o se te va a ponchar la llanta, o, o, o te vas a romper una rodilla, sino dice, lo que Jesús realmente se refería ahí, era que ibas a tener problemas gruesos en tu vida, que ibas a tener cosas que realmente ibas a llegar a una encrucijada y vas a tener que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Te sigo Dios o mejor a Él la dejamos. A esos son los problemas que Dios se refiere, no problemas triviales que pues, puedes resolver en cualquier momento. Entonces, no es fácil, no es fácil. Jesús no lo advirtió desde que Él vivía con los discípulos. ¿No se acuerdan de la representación que hicimos el domingo con César? Que le estaba este, dando con el cincel y que le dice, "Ay, Lo que pasa es que va a ser difícil. ¿Y qué le responde César? Dice, bueno, realmente tú confiaste una mentira pensando que mi salvación iba a ser fácil. Yo nunca dije eso. Jesús nos dice que va a ser difícil. Y bueno, entonces la Biblia nos pone varias cosas que vamos a poder sufrir, varios riesgos que pueden venir a nuestra vida. Y más ahorita que viene un tiempo de avivamiento un tiempo de, de cambios, un tiempo donde el Espíritu Santo de veras nos va a llenar con todo. Todavía esto aplica muchísimo más. Y hay varios riesgos que, que la Biblia menciona. Para nuestras, Biblias, para, nuestras, para nuestras vidas. Amén. Entonces, el primer riesgo que dice la Biblia es tribulación. ¿ok? Lo a decir qué significa tribulación. Son problemas y opresiones de diversos tipos. Esa es una tribulación. ¿Alguien ha tenido tribulaciones? Okay. Dice que, nos va, que podemos sufrir riesgo y podemos sufrir angustias. Angustias que son calamidades que nos causan tensiones y amenazan a quebrarnos como si fuéramos una, una, un pedazo de madera. ¿Okay? Tercera, persecuciones. Todavía no creo que eso nos ha pasado a nosotros, pero es una oposición activa por parte de los enemigos del evangelio. Gracias Dios porque vivimos en México y todavía estamos libres, pero quién sabe qué pasa en el futuro. Ok, cuarta, peligro. Peligro es todo tipo de amenazas a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestra familia. Y finalmente, hambre y desnudez, que es básicamente falta de comida o vestido, que es términos económicos, ¿no? Entonces, si fijan, la Biblia ya nos está diciendo, van a tener varios riesgos. Puede que sucedan, puede que no sucedan, pero pueden sufrir tribulaciones angustias, persecuciones, peligro, hambre, etc. Y esas son las armas que Satanás tiene para nosotros. Él ya las tiene preparadas y está diciendo, a ver, ¿cómo le voy a hacer con César ahora? Ok, ¿cómo le voy a hacer con Karen? ¿Cómo lo voy a hacer con Bramio? Y es así como que esas tribulaciones, a veces Dios permite que sucedan porque quiere probarnos, pero muchas veces van a venir de parte del enemigo, porque lo único que quieren hacer es separarnos de nuestro objetivo, es separarnos del amor de Dios. Entonces, este, de veras, ahorita con este avionamiento, yo, yo me imagino que Satanás está, de veras, le salen humitos por las orejas diciendo, ¡Ay, cómo les hago! Es que ahí no deja de orar. Es que ahí no... no Está, quiere el ayudamiento y no se va a parar y cuando oran dicen que no nos vamos a echar para atrás ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y de veras se está creando y, y si ahorita tú estás sufriendo alguna de estas cosas dime que van a venir más ¿Okay? pero sin embargo Dios en esos versículos que leemos al principio de Romanos dice que quiere que seamos más que vencedores ¿cómo podemos ser nosotros vencedores de todas esas cosas? siendo fieles a Él si nosotros somos fieles a Él Dios va a ser fieles con nosotros ¿Okay? pero bueno ¿A qué se refiere Dios con vencer? Vencer es dejar que estas cosas no nos afecten. Me refiero a un grado mayor. O sea, claro que nos van a afectar, claro que nos van a doler, pero me refiero a que no dejes de estar en la presencia de Dios, que tu objetivo no se desvíe, porque entonces ya no serías un vencedor. Un vencedor es aquel que llega a la tribulación, llega a la angustia, llega el problema, llega el hambre, llega el peligro y pues, claro que le afecta, pero sabes qué, Dios, yo confío en ti, en tu palabra y yo sigo adelante. ¿okay? Dios ya dejó todas las promesas en la Biblia. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchas, ¿verdad? ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, las más, las más fáciles que conocemos en Primera de Pedro, por sus llagas hemos sido sanados. Si diez más, yo te voy a prosperar. Etcétera, ¿no? La o sea, las, promesas, las promesas ya están todas escritas ahí. Están todas escritas. Y Dios ya nos da la oportunidad de ser vencedores en cada una de estas situaciones. En cada una de estas situaciones, solamente tenemos que creer en su palabra. Ahora, muchas veces llegan unas personas y dicen, no, lo que pasa es que, es que tú no entiendes, va a ser muy difícil. Hay una buena noticia, porque a lo mejor sí puede llegar a ser muy difícil, pero Dios ya nos dio la respuesta a eso. Y está unos versículos antes en Romanos perdón, Romanos 8, el mismo capítulo, en el versículo 31, ¿Qué dice César, Esa es la buena noticia Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? O sea, si Dios El creador del universo, el creador de tu vida El creador de, la, de todo lo que te rodea El creador de, de los animales De la naturaleza, de los, de los árboles El creador mismo de Lucifer O sea, si Él está contigo ¿Quién va a poder Estar contra ti? O sea, no hay nada, no se compara, nada se puede comparar con el poder de Dios. Entonces, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Si yo estoy contigo, ¿qué más quieres? ¿Quién va a poder hacer lucha contra ti? ¿Okay? Entonces, yo me acuerdo que yo platicaba con, con Pablo hace unos días y me decía, oye, pues es que viene este avivamiento, sí, qué tal? Dice, pero es que tenemos que estar conscientes de que si viene un avivamiento, tú me decías, tenemos que estar preparados para lo que viene, porque el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes pero también nosotros vamos a poder sufrir muchas cosas, ¿no? Es así. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, tenemos que estar dispuestos a a, a perderlo todo. Pero este, bien este argumento, yo estoy, estoy de acuerdo y va totalmente alineado con lo que estamos diciendo. Satanás de veras, está preparando, está preparando su olla, está preparando de veras una pócima super especial para lo que va a ser. Y, y de veras no sabemos qué va a pasar. O sea, yo me imagino y yo veo lo del 2010. Y yo veo a Satanás preparando, haciendo sus estrategias, así como si fuera un tablero de, de viso, para los que les gusta. ¿verdad? Así, a ver, esto lo vamos a mover para acá, esto para acá, esto para acá. Pero sin embargo, también Dios está preparando algo grueso, ¿me entiendes? A ver, yo voy a utilizar ahí aquí, y voy a utilizar a César acá, y voy a utilizar a Pau acá, acá, y a Núñez acá. Y están preparando ambos, de veras, una estrategia interesante. Y cuando eso llegue, ¿qué va a pasar? De veras, vamos a sufrir todo esto, son riesgos. Yo espero en Dios y lloro por ustedes, ojalá no les pase nada. Pero si les llega a pasar algo... Sí, o sea, pero si nos llega a pasar, ya sabemos lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que seamos vencedores. O sea, Satanás lo único que quiere con eso es que dejes de seguir a Dios, a fin de cuentas. Que te olvides de Dios y ya, olvídate de Dios. Si nosotros seguimos en ese camino Nos preparamos y de verdad superamos Estas pruebas que Satanás nos pone Ya somos vencedores Ahora, hemos hablado de vencedores hasta ahorita Pero sigo, si, seguimos sin describir ese, El más que vencedores Todavía vencedores, aunque okay, ya nos queda claro Que es vencedor, nada más no perder nuestro objetivo Y aunque nos pase lo que nos pase, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno Pero todavía no definimos el más ¿Qué significará más? ¿Qué significará más? Yo, yo decía, ¿cómo? Explícame lo que decía Y entonces hay tres definiciones, respuestas bíblicas a lo que significa más que un vencedor. Ahora sí vamos a ver qué es más que un vencedor. Y ahí te van las tres respuestas bíblicas y pongan muchísima atención porque de aquí viene ya lo interesante y viene lo grueso de lo que se desprende de la plática. Dice, la primera respuesta bíblica dice, el vencedor, como ya vimos, derrota a su enemigo. Pero aquel que es más que un vencedor, no solo lo derrota, sino que lo subyuga. ¿Saben qué es subyuga? ¿Saben qué es un yugo? ¿Saben qué es un yugo? Uh -huh. Un yugo es un madero grandote que le ponen a los toros cuando están sembrando, y ponen al más fuerte con el más débil, y lo subyugan. Entonces los dos tienen que caminar a fuerzas por el mismo lugar. Uh -huh. Es un yugo. Entonces si tú subyugas a alguien, es que lo estás agarrando con ese madero. No lo vas a soltar, ¿ok? Segunda respuesta bíblica. El vencedor anula el propósito del enemigo, okay, vencedor es bien. Pero el que es más que un vencedor hace que el enemigo sirva a su propio propósito. <risa> Fíjense qué grueso. O sea, aparte de que lo vence, ah, ahora me sirves. Okay. Tercera definición. El vencedor vence a su enemigo, claro está. Pero el que es más que un vencedor convierte a su enemigo en un esclavo ¿Cómo? ¿Convierte a su enemigo en un esclavo? Qué grueso, ¿no? O sea, aparte de que ya lo vencimos, lo conviertes en un esclavo, y yo. Y, y, dijo, y dije, es que sí, cierto. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasaba en las guerras cuando, cuando el pueblo de Israel peleaba? ¿Qué pasaba? Decían, ay, ¿sabes qué, Dios? Por favor, ayúdenos, eso está bien. Y ganaban la guerra y ¿qué hacían? Ah, gracias, Dios, y nos vamos. No. ¿Qué hacían después de que ganaban la guerra? El ganado, o sea. Se llevaban el botín, se quedaban con el ganado, se quedaban con las casas. Uh, <sonidicamente> las personas que quedaban vivas, no sé César si las convertían en esclavos o no, pero se quedaban con mujeres y sí niños, ¿no? No, no, no, bueno, no, no. Sí, bueno, otro ejemplo es, o sea, las guerras bíblicas no solamente dicen, ay gracias a Dios, sino que de veras se quedaban con el botín, se quedaban con su ganado, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Este, y hay una, en la Biblia está de veras lleno, lleno, absolutamente lleno de personajes que son más que vencedores. Y a lo mejor no nos damos cuenta porque... De, Ya no lo sabemos de memoria y lo leemos Básicamente, pero un claro Ejemplo que a mí me impacta Y yo no lo puedo dejar de leer Es la vida de Daniel ¿Se oh, acuerdan qué pasó sí. con la vida de Daniel? Y, y ahorita yo les voy a explicar Por qué Daniel sí, sí. es más que un vencedor okay Si ¿Sí se acuerdan en, en Cuando Daniel eh, Cuando era el reinado Del rey, del rey Nabucodonosor A ver, <risa> no yo <risa> eh, cuando estaba el rey Nabucodonosor, ¿Qué hacía Daniel? Nab Nabuconodosor Eso, ¿Cómo Nabu, o sea Nabu. Cuando era el rey Nabu Cuando estaba el rey Nabu sí, eso. Okay. ¿Qué hacía qué Daniel todos los días? Daniel era uno de los, los consentidos del rey Nabu ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Y qué hacía Daniel todos los días? Oraba, oraba Se sí, Postraba a su Dios y oraba, ¿verdad? le oraba a Dios todos los días ahí empieza, ¿cómo puede Daniel ser un vencedor? porque Daniel oraba todos los días a su Dios y él era fiel a Dios, ¿sí? si nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel con nosotros ahí empieza una característica muy importante todos los días oraba a Dios ¿okay? ¿y qué, qué, qué dijo Satanás? Dije, este cuate es que todos los días le ora a Dios, ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Allá ah, se voy a mandar unos chismositos y llegan los chismositos y ven a Daniel Y sí, si sí, ya llegó este cuarto diarios, gracias a Dios. Ay, sí, sí. Ya se vamos con el rey y vamos a, a decirle. Y llegan con el rey y ¿se acuerdan qué pasa con el rey? Le, le hacen firmar un edicto. ¿Un edicto? ¿Un edicto, un edicto? Okay. Exactamente, entonces Satanás dijo, voy a enviarle un arma a Daniel. Y ese, esta arma fue un edicto. Llegaron los sirnos y, y dijeron, oye rey, ¿no te agradaría que solamente te pudiéramos adorar a ti? El él fue, no, no, sí, suena bien. Entonces, okay, pues firma un edicto y ¿sabes qué? Y el que no lo cumpla que sea echado a la fosa de los leones, ¿okay? Y pum, firma el edicto ahora. Nadie puede adorar a ningún dios más que al rey, rey Nabucodonosor. ¿Okay? Entonces, híjole, eso fue un arma directa a la vida de Daniel. Daniel tuvo dos opciones cuando se enteró del edicto. Daniel la primera opción que tuvo Daniel fue, "Oye, pues, ¿sabes qué, Dios? Pues tú sabes que te amo, tú sabes que yo te yo oro contigo todos los días." Pero, ¿sabes qué? Mi rey firmó este dicto y ya no me dejó. Así que, pues, eh, te amo, pero ya no lo voy a hacer. Esa es la primera opción que tuvo Daniel. Es que le dice, Dios, es que mi vida puede estar en peligro. Entonces, perdóname, pero ya no me voy a encarar y ya no voy a orar. La mejor en secreto lo hago, pero público ya no. la primera opción de Daniel. Y la segunda opción de Daniel, y es la que lo hace vencedor, le dice, ¿sabes qué, Dios? Yo te amo, tú eres mi Dios, tú eres un Dios real, y yo no voy a adorar a ningún otro Dios que no seas tú. Esa es la decisión que tomó. Fue fiel a Dios, si se fijan. No importaba que su vida estuviera en peligro, no importaba que Satanás haya hecho el peor, la peor arma porque era echado a la fosa de los leones el que no cumpliera, Daniel quiso seguir siendo fiel a Dios. Y eso lo hizo más que vencedores, ¿ok? Perdón, eso lo hizo un vencedor, todavía no lo hace más que un vencedor, disculpen. Entonces, ¿qué pasa cuando el rey se entera que Daniel sigue orando a Dios? ¿Alguien se acuerda? Dice, dice por, por más que amaba de veras a Daniel... Tenía que cumplir su edicto tenía que cumplir esta arma que Satanás se había puesto para la vida de Daniel y Daniel dijo, bueno, pues ni modo y lo echaron a la fosa de los lejos ¿no? Entonces, ahí vemos a Daniel cuando les digo, les repito, es un vencedor, ¿qué, qué pasa durante la noche? Los lejos no le hacen absolutamente nada ni siquiera lo rasguñan, ¿ok? ¿Qué pasa el siguiente día? Aquí ya vimos que Daniel es un vencedor, quiero que lo tengan claro, pero aquí viene la parte en donde Daniel se convierte en más que un vencedor Eh, ¿qué pasa al día siguiente? ¿alguien? El, el, rey va el rey va corriendo a la fosa, ¿verdad? y abre y dice Daniel, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? y le dice, sí, ¿Qué ando oye, ¿qué onda? ¿por qué no estás muerto? y dice, ah, porque mi Dios mandó un ángel y le cerró la boca a todos los leones y dice, ah, caray ¿sabes qué? ahí tuvo dos opciones Daniel, ser un vencedor o ser más que un vencedor Y él decidió ser un más que un vencedor. ¿Se acuerdan la definición? Utilizas los propósitos, perdón, las armas del enemigo para tu propio propósito. Así que se salió y le dijo, ¿sabes qué? Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. ¿Y sabes qué hizo entonces el rey Nabú? Dijo, ahora voy a firmar un edicto y ahora todos van a tener que adorar a tu Dios. Ahora todos van a tener que, que adorar a tu Dios porque tu Dios es un, es un Dios real, es un Dios que hace milagros, es un Dios vivo, es el rey de reyes. Ahora yo voy a firmar un edicto y todos van a tener que adorar solamente al tuyo, ya no a mí, al tuyo, y el que no lo haga va a ser echado a la fosa de los leones. Se fijan cómo Daniel utilizó esa arma que vino directamente a su vida, la utilizó para su propio propósito y eso lo hace más que un vencedor. Utilizó lo que hizo el enemigo, lo convirtió en algo bueno. Y entonces, gracias a eso, utilizó las armas del enemigo. Yo creo que Satanás, híjole, le repartió. Dijo, ¿cómo es posible que yo haya intentado eso? Ahora lo están utilizando contra mí. O sea, ahora, con ese edicto, todos afuera, a la fuerza. Aunque quisieran o no, o no quisieran, iban a tener que adorar a Dios. Y fue realmente, empezó con un arma, con una estrategia del enemigo. Y Daniel, lo único que hizo fue ser fiel a Dios subyugar a su enemigo, convertirlo en un esclavo, utilizar esas armas para su propósito, y ¡pum!, darle gloria a Dios, utilizar las herramientas para su reino. Y, y de veras, eh, este, si nos, sabemos que vamos a tribulación, sufrir tribulación, sabemos que vamos a sufrir peligro, angustia, etc., pero si somos fieles, Dios va a ser fieles con nosotros, y no quiere que nosotros de veras nos quedamos y ¡ay, gracias Dios!, Si no quiere que de veras nos levantemos. Ahora, este, ¿cómo aplica toda esta vida de Daniel para mí? ¿Cómo aplica esto de ser más que un vencedor o no ser más que un vencedor? ¿Cómo aplica eso para mi vida? Todo lo que pasa, le dice la Biblia, sea bueno o malo, para, es, es para bien. Es lo que dice Dios. Todo lo que pase, bueno o malo, sirve para bien. Es lo que dice Dios. Entonces, siempre que llega alguna tribulación a nuestra vida, ¿qué es la primera pregunta como humanos que hacemos? Cuando llega un problema, cuando llega una aflicción, cuando llega lo que sea, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Por, ¿Por qué? qué? Dios. Siempre preguntamos. ¿por ¿Qué? Okay. Y, y si tienes un problema y te hace falta dinero. Ay Dios, ¿por qué a mí? Si yo siempre diezmo, o sea, no. Tú dijiste que me vas a prosperar. O, o que viene algún problema en, en este, en tu familia o viene un problema en lo que sea y. Ay Dios, pero yo voy todos los domingos a la iglesia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y Dios ya no más creo que está así como que. Así como que, okay. ¿ok? Entonces, y siempre normalmente, nuestra primera respuesta humana es, ¿por qué, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sin embargo, es lo que no queremos. O sea, sabemos que simplemente es un arma de Satanás. Es un arma de Satanás en nuestra vida. Lo único que quiere, ¿qué es? Separarnos del amor de Dios, ¿ok? Lo único que quiere ver en tu vida, Joana, es que ya no le dores a Dios. Lo único que quiere ver en su vida es que ya no adoren, ya no alaben, y ya no piensen en Dios, ese es su objetivo y de veras, no se va a cansar no se va a tentar su corazón nada más porque Pau tiene una cara hermosa ah. no se va a tentar el corazón y decir ay bueno, ella no porque está bonita bueno, todas las de ahí son mujeres hermosas ah, claro. entonces, Dios nos empuja a no caer, ok Dios nos empuja en todo momento a no caer, Dios no quiere que caigamos Dios, yo creo que de veras destrozaría su corazón ver a cualquiera de nosotros separado de su amor. Y Dios promete sanarnos, Dios promete prosperarnos en la Biblia. Entonces, ¿qué nos diferencia entre un vencedor y más que un vencedor? ¿Ok? Como ya dijimos, en la Biblia ya están todas las promesas hechas. Dios ya nos promete sanarnos, nos promete prosperarnos, nos promete sacarnos de, de, del hoyo, básicamente. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí, muchas veces, este cuando llega una enfermedad, ¿qué, qué pasa cuando Dios nos analiza? Decimos, ah, gracias Dios, gloria a Dios, y te quedas sentadito. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dios te saca del hoyo, Dios te rescata, Dios hace cosas increíbles en tu vida, Dios hace milagros en tu vida. Y, ah, gracias Dios y así y no, o sea, tenemos que actuar como Daniel, Dios quiere, no te quedes sentado ¿sabes qué? utiliza lo que te pasó utiliza lo parecido a la calle, y testifica a las demás personas y diles lo que Dios hizo contigo y, y diles, o sea, eso es lo que te hace más que un vencedor, utiliza todo lo que viene a tu vida, utilízalo y conviértelo como un arma para tu propio propósito sí. o sea, no, no queremos quedarnos sentados, yo les voy a decir algo en mi vida personal durante estos nueve años y yo tenía un corazón bien duro, y, y, y sigo siendo bien necio, pues me entonces yo cuando empezaba a ir a la iglesia, empezaba a conocer de Dios, yo, ay, todo lo, lo, este, lo cuestionaba, y por qué esto, y por qué el otro, y tras, y tras, y tras, y tras, ¿no? y cuando de veras eh, yo llegué, les voy a contar algo, esto es personal, no sé si, si ustedes lo, lo, lo sientan también, Pero cuando una persona, ya sea en una reunión, en un congreso, daba su testimonio, era cuando yo desparramaba mi corazón. Era cuando yo veía el poder de Dios y decía, ¿cómo Dios hizo eso? ¿Y ¿Sabes qué? Mi corazón de tan duro y tan eso. Estaba tirado en el piso, todo desparramado. Y yo lo he visto también. Cuando personas dan su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, es cuando más rodillas hay en el suelo. Es cuando más rodillas dicen, ¿sabes? yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ese Dios, yo quiero conocer a ese Dios real, yo quiero conocer a ese Dios que hace milagros. Y eso es lo que queremos. Y ahorita tenemos muy, muy actualizado el congreso que fuimos con Félix, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Okay? Ese es un ejemplo de un clarísimo más que un vencedor. O sea, él tenía su vida como la tenía. ¿Sí? Muy mala vida. Y sin embargo sucede su accidente, y despierta en una sala de operaciones, y sin embargo Dios le da una oportunidad. Y él tuvo dos decisiones, al igual que Daniel. Gracias, Dios. Gracias por ser. Ahora ya no me voy a dejar de... Decisión número uno. Decisión número dos. ¿Sabes qué, Dios? Sáname. ¿Sabes que yo quiero decirles a los jóvenes que esto no? Yo quiero llegar a congresos, yo quiero llegar a estadios, yo quiero decirles que no, que no es una vida sana, que no es una vida que Dios quiere para nosotros. Dios tiene muchísimas cosas preparadas más. Por favor, Dios, dame la oportunidad de ser más que un vencedor para poder decirles a estos jóvenes... Y yo me acuerdo que Satanás así como que, ¡ah! o sea, Satanás sabía el potencial que tenía Pablo. Si se fijan, llena estadios. Si ya con, ya escuchamos su testimonio en llenas estadios de mujeres, llenas estadios de jóvenes. O sea, Sa Satanás veía, sabía este cuate, no, sabes que lo voy a meter a la adicción y, y a la borrachera, si no quiero que conozca a Dios. Satanás no quería que conociera a Dios. Y, y, y yo creo que Satanás cuando se cayó de ese cuarto dijo, "Yes, lo logré." Sin embargo, ¿sabes qué? Dios tocó su corazón y ya Pablo no se quedó ahí. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero levantarme. y Ahora yo quiero utilizar lo que tú hiciste en mi vida, Satanás. Ahora yo te convierto en un esclavo y utilizo todo lo que tú hiciste en mi vida para mi propósito, para alcanzar a jóvenes para Dios. Y recuerda que Dios le dijo, ¿quieres unos jóvenes de una congregación o quiero los jóvenes de, de México? Dijo, Y si se fijan, aunque tienen su muy manera de compartir y todo, y sin embargo, cuando él cuenta su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, o sea, ¿qué dio eso? ¿Cómo es posible que en una universidad ni siquiera el rector llegue a 500 personas y él pueda reunir 1.200 personas en ese congreso para dar su testimonio? Dios nos llama a que seamos como Él. Dios quiere que utilicemos cada circunstancia, por chiquita o por grandota que sea, que de veras la superemos, seamos vencedores, pero no nos quedemos ahí. O sea, viene este avivamiento, viene este avivamiento y quiere a jóvenes activos, quiere a guerreros que entonces sean vencedores, pero aparte utilicen eso y sabes que Dios hizo esto y Dios hizo el otro, y Dios te puede sacar de esto, y Dios te puede sacar del otro. O sea, híjole, puedes hacer cosas gruesísimas, gruesísimas. Y esto a mí me impactó, de veras, cuando yo lo leí, dije, es que no es posible, o sea, cada cosa que puede pasar en tu vida, lo puedes utilizar para darle gloria a Dios. O sea, y, y sabemos algo, y a lo mejor pueden llegar a decir muchas personas, ¿sabes qué? Ricardo, es que es súper difícil, o sea, ¿tú no sabes lo que me está pasando a mí? ¿Tú no sabes lo que está pasando a mí? O sea, ¿sabes qué? Yo creo que si me pasa eso otra vez, yo creo que ya, adiós Dios. Sin embargo, hay otra buena noticia. Hay otra buena noticia, y también la conocemos, y en la palabra de Dios, y Dios nos dice, yo nunca los voy a dejar ser tentados más allá de lo que puedan soportar. O sea, que no es imposible, o sea, por más duro que parezca la situación, y si lo combinamos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Dios quiere que seamos más que vencedores, y todo esto lo mezclamos, y hacemos una masa, masa. <risa> si hacemos una masa, o sea, no hay nada que nos pueda detener, número uno Dios con nosotros, no hay nadie que pueda contra nosotros, nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar quiere decir que cualquier tribulación cualquier angustia, cualquier peligro cualquier hambre, la podemos soportar sin ningún problema, sin ningún problema porque Dios está en nosotros ok y, y de veras a mí me emociona platicar de esto porque digo, es que se pueden hacer tantas, tantas tantas cosas y de veras Dios quiere que seamos vencedores. No hay nadie, nada ni nadie que pueda, de veras, llegar a nuestra vida y superar el poder de Dios. ¿Quién puede más que Dios? ¿Quién nadie. puede más? Nadie. Y si Dios te está diciendo, Dios está contigo, ¿quién más contra ti? Entonces, Satanás ¿Cómo? siempre, siempre, siempre, siempre va a querer venir a tu vida a hacer lo malo. Sin embargo, tú puedes tomarlo y convertirlo en algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? No importa si está gruesísimo lo que pasó, No importa, eh, de veras, si, si es algo fuertísimo o super triste o, o super desgastante, tú puedes tomarlo y, y decirle gracias Dios, gracias por ser fiel, y ahora pum. Tienes convertirlo en algo bueno. Convertir a Satanás, que de veras está como lo rugiente, todavía convertirlo en tu esclavo, ¿me entiendes? Convertir, su, este, de veras, todo lo que él quiera hacer, decirle así, darle cachetadas, decirle ahora, vamos a darle gloria a Dios. Sí. Entonces, eh, mucho, vamos a tener, como ya les dije Viene un avivamiento increíble Increíble, yo no tengo duda Lo hemos estado viendo, nos han dado palabras Nos han dado profecías, y viene para México Yo sí lo creo, yo no sé si ustedes crean Pero si viene este avivamiento tan fuerte Dios quiere de ver a esa gente También fuerte Y yo no sé, de veras, yo me pongo a pensar ¿Cómo fui llegar yo ahí? O sea, yo podría estar ahorita En Inglaterra Yo podría estar ahorita este, en Estados Unidos, yo podría estar como sea, o sea, pero yo veo cómo Dios me fue moviendo hasta que se planta aquí. O sea, yo no sé ustedes, yo, también yo, yo sé de pa o sea, ¿cómo llegó Heidi? Karen, ¿cómo llegó Heidi? O sea, Karen es la, la multinacional que está por todos los estados de México y sin embargo, la puso Dios en Heidi. O sea, yo no sé de veras, o sea, y sin embargo... Esas palabras, y, y yo sí creo lo que dijo César, lo que pasó en el Congreso, que fue algo profético, una, una de veras posición que Dios nos estaba dando. Yo sí lo creo, porque tenemos a gente que no solamente está dispuesta a ser vencedora, sino que de veras puede ser más que vencedora, que está dispuesta a no solo quedarse ahí. Okay. Así como el típico que está pasando en las congregaciones, el término engordar espiritualmente. Gracias, Dios mío. Gracias, no, sí, increíble vale. Tú me ah. sanas, milagros Okay, vamos a ver qué pasa el siguiente domingo Y te sentados, y recibiendo Y recibiendo, y recibiendo Y recibiendo, hasta que quedan más gordos que yo <risa> Pero No hacen nada, se quedan ahí sentados O sea, es, es como para darles una patada Y decirles, órale, pues ve a compartir Lo que Dios ha hecho en tu vida, ve a compartir Tu testimonio, ve, ve a decir lo que Dios Quiere, o sea No te quedes sentado O sea, levántate Y eso es lo que Dios quiere. Y, y yo me impresiono como una palabrita más puede significar tanto para Dios. Yo decía, Dios es que increíble. Yo sabía que esa palabra no estaba ahí nomás por nomás. O sea, Dios dice, el que seas vencedor es fácil. Es fácil. Ya, yo ya te di todas las promesas aquí, créelas, y eres vencedor. Pero ahora quiero que seas más que un vencedor. ¿Cómo dice en inglés? Más que un conquistador más que un conquistador. Entonces, híjole, yo no sé ustedes, a mí me encanta, de veras me encanta, porque con esto puedes hacer de veras cosas increíbles para Dios. Increíbles. Y de veras yo lo, yo lo quiero, yo lo quiero ver. Y yo sé que Dios va a traer de veras el crecimiento a Edi, pero ese crecimiento que va a dar Dios, debemos nosotros ser ejemplo en todo, en todo, absolutamente todo. Y nosotros yo sé que estamos aquí porque Dios... Sabe que tenemos toda, toda la habilidad, toda la gracia, todo el poder, toda la inteligencia, toda la doctrina necesaria para poder ser más que vencedores. Lo tenemos. O sea, no tengo, yo no tengo duda de absolutamente nada de los que está aquí, que tenemos lo necesario para hacerlo. Y yo quiero orar. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos. Y yo quiero que veas en tu vida porque yo sé, yo sé que en tu vida están pasando Muchísimas cosas que a lo mejor no entiendes. Y siempre como nuestra primera reacción como humanos decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Borra esa palabra de por qué de tu diccionario, de tu mente. Y de veras, piensa en todo lo que está pasando. Si tienes alguna tristeza, algún enojo, alguna dolencia, alguna angustia, piénsalo todo lo que te está afectando en tu vida. Por más patético, por más fuerte, por más doloroso, siempre tenemos una salida. Tenemos una gran, gran, gran esperanza. Y esa esperanza es la cruz de Cristo. O sea, yo me imagino, de verdad, lo único que puedo visualizar es la cruz de Cristo. Cristo colgado de ese madero, muriendo por todos nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades. Así que yo quiero que de veras tú tomes todo eso que tú tienes en tu vida, todo ese dolor, toda esa angustia y déjala, déjala en la cruz también. Cristo ya murió por eso, no tienes por qué estarlo cargando. Déjalo en la cruz. Y es hora de veras que, que ahora sí, sin, ninguna, sin nada que nos detenga, salgamos a guerrear. Sin nada que nos detenga, podamos ser no solo vencedores, sino más que vencedores, que es lo que quiere Dios. Y yo quiero que nos pongamos a orar, si puedes orar en lenguas, yo quiero darle la libertad al Espíritu Santo, que Él haga lo que Él quiera hacer, y yo quiero que, que oremos todos juntos, bueno, si, o sea, individualmente, si alguien siente orar, que ores, porque yo quiero que, que, como yo oraba, yo no quiero que salgamos igual, o sea, Dios nos está dando una clave padrísima. Dios ya nos dijo, ¿sabes qué? Yo te prospero, yo te sano, yo te levanto, yo todo, o sea, todo ya está escrito. Si lo creemos Gloria a Dios, pero no nos tenemos que quedar ahí, nos tenemos que levantar, nos tenemos que salir a las calles, tenemos que hablarle a las personas, tenemos que decirles de veras lo que Dios quiere hacer con sus vidas y cuando tú de veras estés compartiendo, estés testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios te ha sacado, de cómo Dios te ha sanado, de cómo Dios ha sanado tu corazón, de cómo Dios te ha sanado de enfermedades, cómo te ha sacado del hoyo, entonces la gente te va a ver y te va a ver brillar y va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero a Dios. ¿Y sabes qué? No vas a ser tú, vas a ser el Espíritu Santo. Y vas a ver una rodilla, otra rodilla, delante de Dios. Otra rodilla más delante de Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias Dios porque tú nos das la clave de cómo podemos, de veras, subyugar a nuestro enemigo. Convertirlo en un esclavo en estos tiempos que de veras lo necesitamos, porque van a venir muchas cosas, pero sin embargo lo podemos convertir en un esclavo, y utilizarlo para nuestro propio propósito, y queremos darte la gloria, en nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,